ピークィークス、コンリキガーシア。

What?

Partners in crime. It's only two years ago, the man with the suit and the face. He knew that he was there on the case. Now he's in love with you, he's in love with you.

señor g a r i q u e m s í el que tenías tú en ese póster tan grande y en el cabezal de tu habitación s í pues él e s el que escribió esta canción para spandau ballet y está incluida en su álbum true de 1983 oro en forma de música go oh, oh, oh, oh, oh. pues ya estamos aquí amigos q u é tal c ó m o estáis hasta las 8 las 7 en canarias b u e n a tardes

Y tú, y tú, y tú, y todos vosotros, porque con vosotros confeccionamos las tardes aquí en Kix FM. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bueno, y hoy la tarde va a ser fantástica, pero además literal. Vamos a estimular nuestro hemisferio derecho y dejaremos volar nuestra imaginación. 606-712-658. Hoy queremos saber qué animal o ser fantástico os gustaría que fuera real o.

606-712-658。comenzamos!

I'm ready to i m but I'll have you

Para pasarlo en grande con todos vosotros. La verdad es que pasarlo también en el trabajo es una maravilla. Disfruto como un bicho. Y es que hay de todo en la villa de Playkiss: los que hacen el mono, los que disfrutan como gansos, los que bailan como un pato, los que se mueven más que un chihuahua. Y todos atentos como ratones. Sí, queridos, de todo hay en la villa de Playkiss. Y más habría si además de nuestras fantásticas mascotas, todas terrenales y todas fan del programa, pudiéramos tener una mascota salida de la ficción.

Un bicho extraterrestre, uno mitológico, uno salido de una peli de terror o de un cuento de hadas. Así que hoy queremos saber, atención, ¿eh? ¿Qué animal o ser fantástico os gustaría que fuera real para compartir la vida con él? Y no vale decir, b e e t l e j u i c e que a la tercera se aparece. ¿A Mickey Mouse? Que de l o s o t r o s ya has tenido, ¿eh?

Un unicornio que el cuerno viene genial para colgar el bolso <risa> a Pikachu y te dabas de baja de la compañía eléctrica. Hoy con los amigos de Narcisystem Atención tenemos una Tower to Style Ibiza que traducido viene a ser como una torre de sonido espectacular. Un altavoz que suena y con el que vas a poder escuchar Kiss a todo trapo. 606-712-658. Así que comenzamos.、Uh, wow, ¿estás en Play Kiss? Con Ricky García.

Hi, this is a big g i t a It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder.

バイ <Yeah. S 2>、uh oh.

Estamos repasando durante estos días, año por año, lo que significó la década de los 80 en el mundo de la música. Y hoy toca 1986 que titulado Se acerca el final de la década.

De los 80 comienza a borrarse poco a poco. En el 86, bueno, pues no fue un año de muchos éxitos. En la lista de canciones publicadas ese año, vemos que no hay tantos hits como en el corazón de la década, el periodo del 83 al 85. Los que más sonaron en las radios fueron los temas de Genesis, la banda de Peter Gabriel, que ahora lideraba Phil Collins.

Queen, que había publicado a King of Magic, Bon Jovi con su Living on a p r i a r y el propio Peter Gabriel, ahora en solitario. Destacar también el álbum Invisible Touch de Genesis, que fue todo un éxito. Seguía teniendo el típico sonido ochentero y temas variados como The Brazilian o Line of Confusion, de muy diferente registro. Genesis fue uno de los grupos que más estadios llenaron en la década de los 80. Su concierto en Wembley en el 87 es una buena prueba de ello. Y aunque no fuera el mejor año de la década, nosotros tenemos nuestro top 10 de las mejores canciones del 86.

In <the> 10マンガルー。

Canción, ¿eh? Vamos a subir un puesto. Papa Don't Preach de Madonna en el ocho.、Totally. Y preciosa balada del año h r a d í s i m a Winnie Houston, Greatest Love of All en el siete.

楽しみにしてる。

Take My Brain Away de Berlín en el 5レイブレ m ブレ r e レイブ a イブレイブレ e ブレイブレイブレイブレイブ s イブレ o ブレイブ a イブレイブレイ e レイブレイブレイブレ

Les conocimos con esta canción: West Angels, son Pecho Boys en el. El e r m a z o

¿Quién se lleva la medalla de plata? Bueno, por supuesto, Phil Collins con Invisible Touch y su banda Genesis.、No. Y os estaréis preguntando: ¿y quién puede ser el número uno en 1986? ¿Quién?

Seguro que tenéis una mínima idea. ¿Queréis averiguarlo? Es el número uno: b o n j a v i n

186. Mañana, mañana repasaremos el 87. -inch. En nuestro top Ten habrá sorpresas, como todas las tardes. Esto es Kiss. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. All I want t do is have a little fun before I die.

20 años con la mejor música

En Canarias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Ya es miércoles. Sí, se nota en el ambiente, ¿eh? Bueno, nosotros aquí para hacerte feliz, acompañarte a casa después del trabajo o mientras terminas la tarde, que ya sabes que las tardes son el momento más feliz importante del día. Hoy queremos saber si existiera un animal fantástico, ¿cuáles gustaría que fuera real para compartir la vida con él? Hola, amigos. Soy Anina de Gijón. Hola. Pues me encantaría tener.、Eh...

Conmigo viviendo a un animalito de dibujos animados que algunos recordaréis, ¿Sí? que era el pobre coyote, todo el día persiguiendo al Correcaminos.

¿Y por qué me gustaría tenerlo? ¿Por qué? Para darle una vida relajada.、Oh. Porque el pobrecito estaba、oh. todo el día persiguiendo al Correcaminos y él haciéndole trapichontadas y nunca lo conseguía alcanzar. ¡Qué arte, tía la chica, eh! Hola, soy Domingo de Alcobendas. Hola, Domingo. Sin duda, el animal fantástico que me gustaría que fuera real. Sí. Un troll.、Ah. Para que así mi mujer le echara las culpas de todo, que soy un desastre.、Ah. <risa> <risa> e、bueno, Buenas tardes, soy Víctor.

Sí, Hola Víctor Pues el animal con el que me gustaría tener una historia a compartir sí, ¿eh? de Compañero Si、sí. no sé, me imagino a Ando a de Rex Vale, vale, ya lo he pillado A ver si no te aburre Yoli de Segovia Hola, Yoli. pues a mí me encantaría Que fuera real ET、sí, Mi casa t e l é f o n o Aparte de que te hacía volar Que daba vida a las cosas Bueno Una maravilla tenerle de amigo Vivía en Matrix

<ríe> 606-712-658. Cuéntanos ese ser fantástico que te gustaría que fuera real. Hoy con los amigos de e n e r g y s y s t e m un pedazo de torre de sonido que te vas a quedar ojiblático. ¡Oh, ¡Hasta las 8! Esto es p l e y Todas las tardes en Key. Little Satin Music.

Inconfundible el talento añoradísimo de la gran w h i t n e y Houston 606 712 658. Contamos contigo, como todas las tardes, para confeccionar el show e s p e r t i n o favorito de todo el mundo. Y hoy queremos saber qué ser fantástico os gustaría que fuera real para compartir la vida con él. Vamos, te estamos esperando. Esto es.

レイキン

Ha conducido prácticamente hasta las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. c o m e n t o para que Daniel r e l o v a nos traiga la información puntual en tiempo real. Y a la vuelta hablaremos de ABBA. Esto es Kiss.